Avon wrote, at last in 1998 show, the situation tragedy. Grand office licked with soap, cliffhangers with no hope, the water gallery, the flooded gallery.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 Bueno, bueno, bueno, son tres veces bueno, nada menos Bueno, bueno, bueno, son tres veces bueno, nada menos Estáis sintiendo ahora mismo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso, un kilo. Ya sabéis la broma de que y radio cuca no de cuca, coquina, guapina y tal, no, ye Q de queso y cada kilo. Oye, la sintonía sonó mal, mal de narices, ¿eh? Y, y, era de, y era de siempre, y era de siempre. Yo no sé, eh, cosa del... y cosa del canal, o sabe Dios de, de que y cosa, pero eso no, eso no como el puto culo. En el fecho de hecho, iba a poner más música, para ahí Pero estoy pensando en ponerla a través del otro ordenata, ¿eh? Que por lo menos, eh... Bueno, qué sé yo, por lo menos, igual suena igual de mal que... <ríe> Pero este, es suena muy mal, suena muy mal, la verdad que... Que lleva lle una ya serie. Pero bueno, da igual, este programa ya sabéis que como no lleve música, que más da? Si el programa fue un musical, como los, joder, grandes musicales... Grandes programas de música que, que tenemos en... En esta emisora, de diversos estilos y tal... Bueno, hubo más, hubo de alguno que se echa de menos, yo... Yo, la verdad, que no soy muy de, de radio musical, como digo muchas veces, y, y bueno, pero no obstante, a mí gustaba me gustaba este que venía eh, antes de mí, antes de Anedonia, los jueves por la noche. Este, de, ¿cómo se llamaba? Eh, a mala hostia. Eh. Y a mala hostia, pero pues estaba, me ponía musiquina eh, que, me, que me gustaba a mí. Eh. Eh, bueno, la faena allí que. Yo lo tengo en las radios libres, como, ¿eh? como los que estamos aquí, y no estamos sujetos a, a un contrato de permanencia. ¿eh? Pues oye, cuando cansamos o cuando tenemos otra cosa que hacer o cuando no podemos, pues oye, no venimos a hacer radio y dejamos el programa de radio. ¿Eh? Ya veis, si queréis, podéis hacer como, como faen el, radios, este es Cristianes, Amashériques y, y tal. Que, que vos parezca que, que este programa ahí es muy bueno y es una pena que marche coño pues donáis mandáis un donativo oye, mandos 200 de euros para que rapaz que fae eh, pa, bueno que coño para que ganazón y comisionado que soy yo eh, siga haciendo radio porque yo soy el anedónico miserable y este programa y anedonia como todos los jueves no, mentira, como de algunos jueves ¿eh? a las 10 de la noche oye, 14 de agosto oye, precisamente cuando no tienen que estar oye, más normal sería que no tuviera que empieza en puente ¿eh? y que por primer, por primera vez en mucho tiempo no, eh, bueno que, que que vamos que voy a coger el puente, a ver, ¿quién me llama? hombre que me llama, ¿Eh? coño, estoy llamando no, pues lo siento ahora mismo no puedo, lo siento mucho que decía yo que mmm, que bueno que este puente que coge untero, eh, cogé untero es una que oye mira Eh, por pues una vez que tenía que, que no venir a hacer la anedonia pues para esa vez que no tenía que venir a hacer la porque lo dicho este programa sería un eh, sería muy, pretencio, muy pretencioso por mi parte de decir que se que se que el programa que suena todos los jueves a partir de las 10 de la noche en radio cuca en radio cucaracha no no y el programa que suena unos jueves y otros no a las 10 de la noche eso sí en radio cucaracha un programa que se llama anedonia ese am más ese edoné esa partícula negativa más esa palabra que en griego clásico y no sé si en moderno también significa placer así en que la anedonia lle la incapacidad para sentir el placer Y esta noche venía yo, mira, van, van, ya dos, dos programas seguidos que vengo pensando en un tema y no sé si voy a hablar de ese tema, pero bueno oye en, en principio la intención y la intención y es, eh. Acordéis vos que en el, el último programa que fui, sabe Dios, cuando fue ya hay dos o tres, no, tres semanas por lo menos, no, no lo sé ni yo eh, la verdad. Hombre, si queréis saberlo, no tenéis más que ir a la página web de Radio Kuk, al www.radiocuca.org, que además de valer para eh, pa sentir la radio, tenemos ahí un reproductor que podéis darle al play y sentir la radio, sirve también para mm, pa, bueno consultar otras historias acerca de la radio. Por ejemplo, hoy pues normalmente pones una noticia cada vez que. Cada vez que se falla un programa, pronunciarlo, pata, tenéis la grabación aquí y allí y tal Bueno, pues Anedonia siempre Anedonia siempre pone ahí la, la noticia del programa realizado O sea que podéis mirar ahí en www.radio.org www.radio.org Podéis mirar a ver cuando fue, cuando Anedonia comenzó y dijeron no a hacer Anedonia por última vez No pasa nada si no tenéis internet y ¿eh? Sentís Radio Cuca a través del 107.3 de la frecuencia modulada. Eso sí, si estáis sintiendo Radio Cuca a través del 107.3 de la frecuencia modulada, que sepáis que sois unos privilegiados, ¿eh? Porque la verdad que, por el motivo que sea, estamos vamos a intentar arreglarlo. Aunque bueno, ya estaréis fartucos de, de sentirme ¿eh? y de sentir en general la gente de las redes decir eso que estamos trabajando en ello... ¿Eh? ¿No? ¿El, ya era este el acento bueno, pues es lo que estamos trabajando en ello para intentar eh, que esto salga mejor pero bueno, ahora mismo el 107.3 de la frecuencia modulada óyese como una patata y les patates digo yo que sientense muy mal la patata y es poco mera, está muy rica pero no lleva a hacer música ni sonido Bueno, pues en, en, ese, en ese programa anterior, en ese programa de ahí, ya os digo, no sé, que habrá dos sermanes, tres, cuatro sermanes quizá, no sé, no, yo creo que tres, creo que tres son. Eh, en ese programa falaba yo de, de que atopara un, un concepto, eh, un término para referirse a un, a un concepto. Eh, bueno, que resulta que yo practicaba y, y bueno, no lo sabía sabéis que a veces pasan esas es, es cosas como la, aquella vez que comentaba que me ven un rapaz y me dijo ¿cómo al mar? acabo yo de encontrar unos textos de una cosa que se llama permacultura ¿eh? y le diablo se resulta que yo lo que yo faigo, faigo en la tierra ¿eh? de la manera en la que en aquello cultivo lo que yo estoy haciendo permacultura sin saberlo bueno, muchas veces hay, hay muchos conceptos ¿Eh? perdón, muchos términos, eh, que bueno, es un término ahí que puede parecernos una cosa totalmente desconocida y que de por resulta que se refieren a un concepto que conocemos perfectamente. Eh, no sé si vos acordaréis de la vez que, que vos falaba yo de, de cómo un montón de, de esos términos de la agricultura moderna, entre comillas, eh, Eh, bueno, sí, eran términos nuevos y a lo mejor pensábamos que se referían a conceptos nuevos, ¿no? Eh, bueno, pues una, una pretensión bastante exagerada por la nuestra parte porque es imposible que en la agricultura sea nada nuevo. ¿eh? Una, una actividad que lleva practicándose unos cuantos cientos de miles de años, pues seguramente ya es difícil atopar nada nuevo dentro de ella. ...y de aquella manera decíamos yo que bueno, que muchas cosas... Eh, ...que supuestamente ya no yo hablaba con el abuelo ...y decíame que cuando él ya era pequeño, que todo eso ya se hacía ...lo que pasa que eso de hacer con pos, ¿eh? por ejemplo, pues ya era... ...ya hacer cucho de toda la vida, lo que pasa que bueno, pues llegó un tiempo... ¿eh? ...en el que había vaques abondes y el cucho ya era nada más de... ...de muñeca de vaca, ¿eh? y con las camas de la vaca y demás... pero también hubo un tiempo en que eh, toda la mierda de, de la bacenilla tirábase al montón de, de, la, de las malas hierbas que se arrancaran de la tierra, del de, de morgazo que se cortara, bueno, en fin, todas esas cosas, eh, todas esas cosas y al final entonces el cucho resulta que eh, que el compost y el cucho pues que son lo mismo, ¿eh? son los mismos, eh, dos términos diferentes para referirse a la misma palabra, Eh, ...también aquello de... Eh, la acolchar y el estrar... ...queye... Que, eh, que colchar acolchar... Que yo eso tan moderno de colchar ...pues yo lo que toda la puta vida fue estrar, joder... Eh, ...tapar una cosa con... ...con hierba... ...con, con hierba seco... ...con... ...con moñiga... ...con moñica... Con, ...con... ...qué sé yo... ...con lo que te... ...con lo que te dé a la gana... ...nos dé a la gana... A, ...a los que se haya... ...uy... ...suena el teléfono... ...vamos a ver... ...a ver qué espera ahí... ...a ver... Ah, ya paro de sonar. Bueno, pues ya, paro, ya paro, de, paro de sonar. No pasa nada. No sé quién será. ¿eh? No sé quién será el que viene a, el que viene aquí a, a distorsionarme. Ni don, ni a Nidonia llamando por teléfono. Que bueno, de todas maneras ya sabéis que si queréis llamar... podéis llamar vosotros también, ¿eh? eh 985-2981-37. Sí, eso sí. Madre de Dios, mira. Va un tiempo que, que, no lo, que no lo digo. Que, que yo mismo me olvidara. que si queréis podéis llamar, ¿eh? Ya te ya vos digo, joder, que sí, que sí, tranquilamente. Eh, podéis llamar y ya sabéis que otra cosa allí que, que yo vos contesto, no vos conteste. Igual no vos contesto. Pero llamar podéis llamar sin, sin problema ninguno, ¿eh? 985 29 81 37. Si vos peta podéis también mandar un correo electrónico, ¿eh? ¿Eh? De, de, de a Radio Cuca, arroba, radiocuca arroba radiocuca.org. RadioQK arroba r a de bueno y siguiendo con el tema este de los de los nuevos términos o extraños términos que supuestamente referían a conceptos realmente extraños y complicados, pues el otro día topé yo también el, el término aquel de, de crecimiento, ¿eh? que me pareció a mí que, bueno, que debía ser una cosa muy tal. Y no, no, y, y, y resulta que prácticamente ya era un montón de cosas que yo ya más o menos eh, practicaba o, o más bien intentaba practicar. Aquello de, de consumir menos, de De, de gastar menos, de vivir de otra manera, de, de no depender del consumo, de hacerles cosas como en antes, no sé si me, si me lo explico. Pero bueno, no pasa nada que tenéis ese, ese programa ese programa para sentir, si queréis, que de todas maneras, si no si conocéis el, el concepto, pues tampoco va a aclararos mucho, ¿eh? Como mucho, pues bueno, dará pues cuatro, cuatro ideas, cuatro reflexiones acerca a lo mejor de las que de les que tirar un poquillín para conocerlo, pero, pero nada más, nada más. Y la verdad es que eh, a raíz de, del concepto ese del decrecimiento, pues acordéme de uno que... que en realidad ya conocía, pero bueno que ya lo sintieron, ya lo ya a tiempo, lo que pasa que bueno pues eh, a raíz de encontrar el término del decrecimiento, pues volví a buscar cositas sobre él y tal y y, y un término interesante, un término interesante que en principio ya en inglés, eh, y un término en inglés lo que pasa que yo di sí siguiendo bueno este este que vos contado antes de de buscar la la palabra asturiano para referirse al compost que non hay otra que el cucho de toda la vida para referirse al al acolchar que no hay otra cosa que el estrés de toda la vida di yo cómo cómo será cuál será el nombre el término más falla hizo para pa referirse en asturiano a esta, esta cosa, que ¿eh? este, este movimiento, este término que, que con el que se pretende denominar un movimiento entero, pues, pues trátase de, del movimiento slow, ¿eh? slow que significa despacio, ¿eh? pero que a mí gusta mucho un, una, una palabra en asturiano ¿eh? que también significa despacio y que ye, A dulces, ¿eh? entonces el, el movimiento slow y el movimiento a dulces yo la la primera vez que, que sentí el palabra ese en término el el slow eh, porque bueno ya en inglés no decía dulces decían slow Eh, referíase eh, exclusivamente, por lo menos así no lo presentaron en en aquel, en aquel momento, porque yo vi lo la primera vez en, en en un programa de televisión, en un informativo, en algo así, y era de la que yo todavía veía la tele, eh. ahora no veo la tele, cosa que no tiene apenas ningún mérito, porque todo el puto día enganchado a enganchado a la red, enganchado a, a internet, eh, Y todo lo que, toda la morralla que no me meto por la tele, me la por internet. ¿eh? Hombre, de algunos seguramente pensaréis que no hay tanta morralla. ¿Yo qué queréis que os diga? ¿Alguna vez que sí cuadra que, que veo la tele? Porque a lo mayor voy a casa de algún familiar y tiene la tele puesta o, o tienen un bar y, y la tienen puesta y miro para ello... Eh, sí que realmente pienso que hay, igual y más morrayona todavía ¿eh? lo que lo que hay en lo que hay para la tele que que lo que, que lo que veo yo por internet porque en internet tienes la tienes la ventaja ¿eh? de que en internet escoges eh, escoges ¿eh? tú lo que lo que miras lo que no miras y es verdad que a lo mejor lo que me escoges o lo que escollo yo a ver otros igual escogen cosas mucho mucho más provechosas Lo que soy yo, yo en general, eh, no siendo de alguna vez, pues, no vale para gran cosa. Vamos a ver, no cultiva eh, el cerebro, ¿no? Pero bueno, oye, en fin, qué sé yo, que, que de vez en cuando también presta Es Lo que pasa es que, bueno, lo mío es entretenimiento puro y duro casi el, el 80% del tiempo que estoy, que estoy enchufado a, al internet, ¿eh? pero bueno sí, claramente lo que pone en la tele y una pucharra tan enorme que soy incapaz de ...estar antes de ello no sé sé si esero, eh no muy de, de cultureta si fuera de cultureta diría que con las dos o eso por lo menos y es lo que decían los los culturetas de de los míos tiempos no sé si lo siguen diciendo los culturetas ahora que ven las dos no sé yo si las dos ahora allí eh, y como ayer, porque ya os digo que yo que yo de estas cosas no sé pero bueno eh, hubo un tiempo hay mucho tiempo en el que sí que sí que veía la tele, que sí que veía la tele y gracias a la tele pues conocí el el concepto de slow y os digo nada ese momento tal como lo presentaban ahí estaba referido nada más a la cocina, a tema a tema culinario gastronómico y era un movimiento de gente que decían que que bueno que defendían que había que tomase el tiempo necesario para pa preparar la comida e eh, incluso viven un poco más allá eh, había también que tomarse el tiempo necesario para degustar la comida ¿eh? y era lo mejor eh, el término aquel en, con, en concreto era slow food y eh, era por oposición al, al famoso fast food ¿eh? a la comida rápida a la comida rápida que consiste en, en comer puxarra ¿Eh? pero bueno que la pucharra tiene la cosa de que se cocina muy deprisa, ¿eh? la pucharra y es muy rápida de cocinar eh, otra cosa y que es mucho más complicado de cocinar, comida de verdad, ¿eh? bueno ahí hay opciones para todos los gustos porque eh, habrá los que también consideren pucharra, lo que otros consideren, consideren una, una gran comida, ¿eh? Estos días estuve yo eh, enterándome de, de nuevas opciones alimenticias que la verdad que yo un mundo de, el tema alimenticio el tema del comer y un mundo que que yo he dado a, a a los talibanismos a las novedades a las modas ¿eh? incluso diría yo y, y es complicado y es complicado porque parece pues, que nadie sabe exactamente qué es lo que tiene que que comer. todo el mundo está eh, empeñado en, en, en dar comer bien ¿m? unos porque lo que quieren es comer bien y comer rico otros porque lo que quieren es fartar otros porque lo que quieren es que el, el, el su estilo alimenticio eh, no agreda a ningún otro ser otros mmm, porque lo que quieren ye, bueno pues fomentar la, la propia salud ¿m? entonces bueno eh, hay puf, movimientos de todo tipo mira hay, hay que si los crudívoros que son una gente que que, que come lo que sea pero con tal de la cosa allí que te ha crudo ¿eh? que no te ha cocinado eh, hay lo, los crudívoros vegetarianos que siguen este principio de, de crudívorismo, pero pero nada más con con cosas de origen de origen vegetal Eh, hay también los frutívoros más generales que también comen carne cruda, eh, aquí para todos los para todos los gustos eh, están los frutívoros que nada más tomen frutas, ¿Mm? también por supuesto en sin cocinar, bueno no sé si habrá frutívoros que al mejor yo qué sé pues puedan comer una manzana asada, ¿Eh? no lo sé la verdad que mira eh, si hay algún frutívoro que me que me escriba y eh, decir que me escribas en el chat, pero mira no veo no veo el chat, ¿eh? no me, no me sale aquí el chat o sea que, madre de Dios, estoy un desastre de <risa> no, no, no emitimos bien eh, suena mal la sintonía eh, no veo el, el, el chat bah, madre de Dios, bueno, pues eso que de todas maneras soy si un furtivo. bueno, si hay un frutíbulo que diga mira, vale con que se indigne con que diga, no, no, los frutíbulos no comemos de manzana asada y vale pero bueno, posiblemente pues con otro frutívoro que diga usted sí, ¿Cómo que no? Yo aso los mazanes y no pasa nada sigo siendo frutívoro igual bueno, eso. ¿Qué más cosas hay por ahí? Bueno, por supuesto están los vegetarinos de toda la vida, que ya no son ni, ni tan siquiera originales, porque un, <risa> un vegetariano y la cosa ya más normal del mundo a lo de, de todas estas otras cosas raras que, que surcen alrededor ¿eh? Eh, al fin y al cabo un vegetariano un, uno que nada más ¿eh? que no come carne sencillamente eso otros los demás de anquecútres no comes carne y con eso te pasas que allí es un movimiento bien tu alimentario así alternativo bueno hombre pues sí claro que son claro que son hay vegetarianos más que que comen que comen huevos hay vegetarianos que no tomen ni huevos ni leche bueno esos son los veganos es verdad los veganos no tomen ningún producto de origen animal Eh, sella propiamente la, la carne del animal o sella de algún producto que bueno que, que produjo un, un animal diferente del humano eh, que se yo, pues no come mira, diferente del humano, espera y entonces, qué sé yo, pues pues por ejemplo eh, una placenta comería la, la placenta cómese, porque bueno, una placenta humana, pues de un parto con eso no daña nada, no nada, ¿no? mira, la próxima vez que te da con un Con un vegano voy a plantear este, este tuldes A como no bueno, hay malo plantear tuldes a los veganos Porque tómalos mal ¿eh? una, de las, una de las características del veganismo ¿eh? Ya que... Y que bueno, esto está feo decirlo Porque a lo yo roñé el 100% Pero sí que es verdad que muchos veganos Ellos agríe al carácter ¿eh? Eh, Tomen mucho partido Por por, su, por la su decisión Y por la su decisión alimentaria y la verdad que vuelve son un, un poquillo intransigentes o por lo menos bueno, de algunos de los veganos que yo conozco, a ver, también estoy yo aquí, eh, postulando como si como si conociera yo a todos los veganos del mundo y, y supiera y supiera lo que lo que fan y cómo ellos afecta al el tema, no, ¿no? No conozco yo a todos los veganos del mundo ni sé cómo ellos afecta el tema. Pero bueno, ...en definitiva... ...que hay mucho, muchas opciones alimentarias... ...esta que conoce últimamente... ...y hay una cosa que por lo visto llaman la paleodieta ¿eh? ...que consiste en alimentarse... ...de la misma manera que supuestamente... ...porque no lo sabemos... ...hay datos, hay indicios... ...pero al 100% no lo sabemos... ...al 100% no sabemos casi nada... ¿eh? ...por no decir nada... Eh, ...que intenta seguir... El, el, ...la misma conducta alimenticia... ...que seguían los hombres, las personas del paleolítico, eh, y es decir, en antes del neolítico, en antes del desarrollo de la, de la agricultura, o sea que, bueno, yo no conozco muy bien lo que son los principios de la, de la paleodieta, pero entiendo que comeran carne, pescado, estoy pensando ahora que no sé si crudo o cocinado, porque bueno, no sé si en el paleolítico eh, ya cocinaban los alimentos... Creo que sí que ya conocían el fuego y ya, ya tostaban la, la carne al fuego y demás. O sea que bueno, entiendo que comerán eh, carne, eh, pescado y, y supongo que hierbas, pero hierbas salvajes, o sea, verduras salvajes. No cultiváis, porque entonces ya no, cultivo no había en el paleolítico, en el paleolítico ya no había cazadores, recolectores, ¿eh? eso que... que estudiábamos en la escuela, ¿eh? los cazadores, recolectores y tal, ¿Mm? eh, cereales, cereales yo lo que sé seguro que no, no cereales. Eh, ...para ser que el cereal que no se, no se da, si no se cultiva. Que bueno, yo supongo lo dudas, ¿eh? Porque eh, a mí por ejemplo en la huerta crecieron me, crecieron mis pies de trigo en sin, en, en cultivar trigo. De verdad que cayeron por ello unos granos de trigo de cuando yo llevo pal espíetes. pero pero bueno, eh, bueno eh, historias, coño, que, además que narices, si queréis saber del tema este de la paleodieta y de eh, les manjes de alimentarse, pues buscáislo por ahí, que seguro que lo ponéis en internet y estoy por apostar, eh, estoy por apostar que si lo ponéis en internet que sale, sí, o más, joder, sale, sale prácticamente todo, o sea que no va a va salir este, este tema, hostia. Pero estábamos hablando de, tu, de otra conducta ¿eh? alimenticia ¿eh? que en este caso eh, no tenía tanto que ver con, con el tipo de alimento, con el alimento que se, que se consumía, como con la manera de preparar y de consumir ese, ese alimento. ¿eh? No tanto con el fondo ¿eh? como con la forma. ¿eh? No tanto con el fondo del alimento que consumes, sino con la forma en la que lo, en la que lo consumes. Este movimiento ya era el Slow Food, ¿eh? que se oponía, pues como, como decíamos en un momento, el Slow Food oponía al, al Fast Food. ¿eh? Eh, oponía en el sentido que decía, joder, pues si hay que, ¿eh? que echar una, un par de horas para... Para preparar una comida, pues echas un par de horas en preparar la comida. ¿Mm? Si te das cuenta, los que, igual los que sean más jóvenes que yo, pues no llegaron a ver esto. ¿Mm? A lo mejor, sí que sí, un milagro, siente anedonia un rapacín de, ¿eh? qué sé yo, de 15 años, ¿eh? que, que yo mismo podía hacer el, el sopa tranquilamente. ¿Eh? Y, y entonces dice él, joder, pues yo nunca vi. Eh, esto que voy a decir ahora, que llega la, a la abuela faciendo la fafada y echando la mañana entera en fazela, ¿Mm? sí oye, pero seguro que más de uno de los que tienen aquí se acuerda, ¿eh? yo acuerdo más perfectamente de, de la mi abuela poniendo poniendo a hacer el, el, el caldo, el pote para que lo entendáis, lo que es de la zona central, ellos eh, o sea, en mi casa llevamos eh, siempre caldo, ¿eh? eh esa cosa que se hace con, con patates, con berza, eh, con chorizo, yacón, un puñado de de fabes, es eh, bueno, es pote tradicional eh, de estas tierras, que bueno, pues para para mi zona pues o para la zona de de los míos antepasados eh ya se llama caldo, bueno, pues yo acuerdome de, de la abuela, ¿eh? poniendo, poniendo eso en riba, la chapa carbón, ya no tiene la, la la chapa ya no tiene cocina carbón, yo creo que lo dije un poco cuando cuando la cambió por una eh, exclusivamente de, de gas. Eh, tengo que reconocer que yo después de despotricar de mucho contra aquella cocina carbón, que me parecía un, un, un bellistorio, una cosa in, de otro tiempo impropia de tal Pues bueno, yo como fui evolucionando y me volvió un poco, ya veréis, voy a relatar lo de esto del, del slow, ¿eh? a lo mejor no tanto del slow food, que bueno, algo también, pero bueno, eh, si sí, es del, del slow, eh, eh, también me dio un poquitín de pena quitar la, la cocina a carbón, ya veis, <risa> ya veis cómo, eh, cómo cambian las cosas de un. De, un año, de unos años para otros, eh, de unos años para otros, pero bueno, eso, que yo recuerdo, eh, de, pues de, de poner allí los ingredientes, los faves, el jacón, el eh, la berza, eh, ponerlo allí y que se fuera faciendo muy despacio una, eh, al, al calor de la chapa de la cocina de carbón, y eh, igual echaba tranquilamente, oye, pues 4 o 5 horas en. enfades o oh. lo mejor más la verdad que estoy falando por falar eh yo solo sé que, que igual ponía aquella pota por la mañana ¿eh? temprano y, y qué sé yo pues igual estaba para pa, para para comer ¿eh? no sé si estaba para comer o estaba para el día siguiente no yo creo que para comer sí que estaba hombre y bueno la cuestión es que la verdad ¿eh? la verdad eh, fa, sabía mucho más rico ¿eh? y esto no enluye un a ver no un falar por falar, un fa un un tal. Yo realmente tengo un recuerdo de que las cosas feches asina, despacio, slow, a dulces, que que salían más riques, que salían realmente más riques. Y la verdad que me imagino, porque aquí tengo que reconocer que que yo de esos no soy, o no llega Y, y ahora intento ser que seguramente el comerlo también eh, despacio, el comerlo dulces, eh, el comerlo slowly, eh, que también eh, ayudaba a saborearlo más, eh, a disfrutar más de la comida. Eh, ya os digo que yo, como toda la vida, fui un, fui un dragón eh, y era de esos de, de comer sin masticar. La verdad, que en aquellos tiempos en los que todavía la, la mi abuela. Eh, echaba la mañana entera en hacer el el pote pues yo no lo saboreaba como eh, no lo saboreaba como tenía que como tendría que saborearlo de lentamente eh, despacio slow eh. no la verdad que, que no lo hacía pero mira ahora mismo pues prestaríame eh, prestaríame un día eh, llegar a a tener una cocina de carbón de de lleña, ¿eh? ...emprestaréme cocinar de alguna cosa... ...echarla mañana entera... En, ...en cocinar de alguna cosa... ...y luego comela... ...despacio... ¿eh? Eh, ...saboreando... ¿eh? Eh, ...para intentar conjugar eh, ...a qué recuerdo que tengo... ...de que realmente estaba más bueno... ¿eh? ...con esta práctica... ...que me ayudaría a disfrutarlo más... ¿eh? ...porque... Eh, ...yo creo que lo más importante... ...del movimiento slow... ¿eh? de si slow Food que del que falamos hasta ahora y y demás slows y más adultos que, que vamos a a hablar a continuación eh, yo creo que, que, que me llevaría a disfrutarlo muchísimo más el poder conjugarlo, eh no ser un un fartón un tragón como ya era, <risa> más de como ya era más de guaje disfrutaría lo disfrutaría lo más o me, eh, por ejemplo al me de, de de una vez ¿eh? que cuando se celebró el primer aniversario del grupo de montaña de, de esta emisora, hermano de esta emisora el grupo de montaña Ramón Mercader, eh, celebramoslo, bueno, pues por supuesto, como no podía ser de otra manera, pegándonos una buena calellada por el monte, eh, pero terminando en, en un chigre bastante tradicional del que teníamos encargada la comida. Eh, la comida que, bueno, no me acuerdo si... había más opciones, pero ...que sí, que en el primer como primer plato tenía esa posibilidad de, de escoger entre pote o fabada, ¿eh? yo con lo que escogí la fabada, yo soy muy aficionado a la fabada, me gustaba mucho la fabada y, y bueno esa fabada yo no sé, a ver, no estaba allí, no sé cómo la hicieron, pero por el sabor, por la, por la textura también, ¿eh? Eh, que tenía Estoy prácticamente convencido de que esa fabada, esa, esa, ¿eh? ese hipote, hizose ¿eh? Eh, fue violento. ¿eh? No sé si en una, no sé si en una cocina de leña, no sé si en una cocina de carbón, a lo mejor una de gas, ¿eh? una vitrocerámica. Acá, estoy casi convencido de que no, ¿eh? de que no, porque las cosas en vitrocerámica saben muy chungues. ¿Eh? de verdad yo noto la diferencia vosotros me diréis de qué coño vas? mamón no se nota la diferencia sí sí, sí se nota ¿Eh? no todas especialmente por cocinarlo ¿Eh? yo tener siempre tuve para pa cocinar y siempre tuve fuego ¿Eh? porque yo no asumo cocinar sin fuego para mí el fuego y es lo que cocina y lo que pasa que bueno pues un par de una vez que que, que tuve viviendo fuera ¿eh? Pues bueno, si tú que rante, que el que ya era más barato que tal, nada más tenía un, una, una vitrocerámica de ese, es elétrica, ¿eh? y vaya, bueno, y no sabía cocinar, que si un día me, que si me pon, ya o se me pasa, un día haciendo un puñetero arroz blanco, mira que ya la cosa más fácil del mundo, hacer un, un arroz blanco, cago en la marca llena más cocer ahí, un arroz, no ¿eh? ¿Eh? me. tiene las nociencias y quies porque yo por ejemplo gustame el, el arroz si gustame bueno pues eh, dorarlo con con hayo primero dorar el ayo con un poco de aceite eh, luego luego dos, eh, tostar un poco el el propio arroz en el en el aceite con el ajo así dorado eh, y después ya pues bueno pues, ahí el agua una pizquina de sal y tal puede, puede puede tener la elaboración pero bueno si no un quies eh, tanta historia Ya abondo con echar con, con el con char el arroz ¿eh? Ya cuando con echar el arroz El agua y dejarlo ferver ¿eh? Arroz cocido ¿eh? Ya la cosa más sencilla del mundo No tiene ningún tipo de dificultad Bueno, pues queréis creer Que yo pongo allí la vitrocerámica una, una pota La parte de, de, de, del centro de la pota de arroz Pasó, se me La, la parte de fuera de, de la orilla que me culo, pero bueno, un desastre, ¿eh? luego comentaba, le decía, no, man, no, claro, y es que tienes que poner una puta que en un escedo del círculo del fogón, me me hago en la puta que parió a la vitrocerámica de, de los collones? ¿eh? O sea, que bueno, en resumen, que estoy prácticamente convencido ¿eh? de que aquella, aquella fabada eh, estaba fecha con fuego, ¿eh? viniera donde viniera el fuego, yo diría que de Allieña, pero bueno, si no fue de Allieña, de lo que sí que estoy también prácticamente convencido, y es de que se fue haciendo muy dulces, muy despacio. Que igual he hecho la mañana entera ¿eh? en cocinarse, y eso notábase Y mira, ese día si la comí despacio. ¿eh? comíla la despacín, fui comiendo dulces, porque estaba tan increíblemente rica aquel sabor y era ah, y era de algo tan impresionante que yo nunca no quería tragarlo quería que siguiera en mi boca cada eh, cada bocado cada cucharada ¿no? quería disfrutarla ¿eh? y, y en eso consiste en eso consiste el, el slow food ¿eh? aquella primera vez que yo sentí hablar de ¿Eh? del concepto este y de hacerles cosas eh, a dulces y tal, eh, que hiciera el slow food, pues consistía en eso, en cocinarlos despacio, con tiempo, ¿eh? y por supuesto, el comerlo después también, ¿eh? despacio, a dulces, con tiempo, disfrutando, ¿eh? Eh, no convirtiendo el, el, el comer, en aquel caso, en sencillamente eh, aportar combustible al organismo, no, un disfrute en sí mismo haciendo ¿eh? eh, que eso que <coughs> dicen de algunos que ya es característico del, del ser humano y que no tienen los demás animales que ya el, el disfrutar la vida el hacer cosas en la vida que en un van ¿eh? es exclusivamente a, a, a mantener la vida ¿eh? valga la redundancia hombre yo soy un poqueñín de eh un poqueñín, no mucho crítico con esa manera de ver las cosas porque estoy convencido de que a ver hay otros animales que no somos los los humanos que también aprovechan la vida para hacer cosas pues por el mero disfruten eh yo creo que cualquiera que, que tenga tenido un mascote sabe perfectamente ¿eh? que un perro, un gato sueguen y pasenlo bien y bueno ¿eh? que no ya exclusivamente a lo mejor el el mantener la vida lo que lo que ellos lleva a, a hacer a hacer cosas pero bueno claro a ver eh, pasaba pasaba que que al contrario es una al contraemos al es, eh, o al contrario los los locutores del programa que era en el que en el que yo escuché hablar por primera vez del tema del slow food eh, Eh, decían una cosa hacían una reflexión Que ya era el Oye, pero ya es complicado Con el ritmo de vida que llevamos a un año, ¿eh? El poder tomarse una mañana entera Para hacer la comida El poder tomarse una hora ¿eh? Para comela Que ¿eh? complicado porque claro La gente trabaja y, y tiene muchas obligaciones Y muchas cosas que hacer y demás Entonces claro, resultó que Bueno, que Que Necesariamente aquel concepto de, eh, de slow food, ¿eh? de hacer cosas a dulces, necesariamente sí o sí tenía que ir asociado a, a otros conceptos, a tomarse eh, las cosas en general de una manera más más slow, ¿eh? más calmada, más lenta, ¿eh? más despacio y más a dulces. Porque claro, vamos a ver. si una persona dedicaba ¿eh? a trabajar 10 pues, horas al día malamente podía ¿eh? dedicarse, dedicarse a, a hacer esto despacio así que ya era necesario que todo se hiciera más despacio todo se hiciera con más calma ¿eh? entonces el concepto ese del, del slow ¿eh? fue evolucionando o por lo menos fue evolucionando en mi conocimiento a lo mejor ya existía ...formulado de esa manera... ...lo que pasa que yo, bueno, fui aprendiendo lo después... Eh, ...fui aprendiéndolo después... ...y además fui viendo que más o menos... ...coincidía bastante con... ...con la mi manera de, de ver el mundo... ...la verdad que yo... ...a ver... Eh, ...a lo mejor aquí en la Neudonia... ...de ese mes en cuando igual... ...bueno, pues falo un poquitín más deprisa... Por, ...por, bueno, eso de que estoy en la radio y demás... ...aunque yo creo que, que tampoco especialmente... ...porque, bueno, yo soy una persona que en general... tiende a falar en voz baixa y tiende a falar despacio A dulces Intento non acelerarme para nada Cosa que non sempre consigo Estaría bueno O xa láforo eu quen a non acelerarme para nada Pero, bueno, intento hacer las cosas despacio Non soy de los que se obsesionan Por tener un gran traballo de los que son felices cuando tienen la ¿eh? posibilidad de, de tener un trabajo asalariado que ellos ocupen ¿eh? mm. todo el día. ¿eh? Y yo soy de los que piensan que a lo mejor vale más trabajar menos, ¿no? Y vivir, y vivir más ¿eh? Eh, que trabajar mucho y obtener mucho dinero y con ese dinero poder eh, cubrir un montón de necesidades que no está muy claro que que sean que sean necesidades reales, claro mío son necesidades creáis Yo estoy por hacerles cosas despacio y así na, y sin entenderles, ¿eh? eh. Claro todo esto a ver no fue una decisión que yo que yo tomara. Eh, ...y en su día lo mejor uno puede decir... ...mea, el eh, anedónico... Eh, ...miserable, conoció el, el... ...el concepto este del slow... ...del hacer las cosas despacio... Y ...entonces decidió que iba a empezar a hacer las cosas despacio... ...eh, no, no, para nada, para nada... Eh, ...digamos que lo que me pasa... ...lleve un poquillito lo contrario... ...que yo, eh, doyme cuenta posterior... ...cuando encuentro de nuevo... ese concepto, yo creo... ...hay mucho tiempo conocí el concepto del... ...del movimiento slow food eh, Eh, pero después años más tarde fue cuando, cuando me encontré con el concepto del slow en, en general ¿eh? Eh, y bueno pues yo vi que más o menos como me pasó cuando vi el decrecimiento como me pasó al, al collar este cuando cuando vio lo, lo, lo del término permacultura y conoció el concepto al que se refería y tal eh, pues yo no me cuenta cuando vi el, el slow que al fin y al cabo ya era muchas cosas de las que yo hacía podían considerarse slow eh, yo pienso que ahora en un año, eh, la sociedad actual la forma de vida actual el hecho de hacer las cosas tan rápido porque bueno la, eh, la sociedad actual basa en eso basa en, en la rapidez eh, la rapidez y es necesaria el, el, el crecimiento si crecemos, cuanto más rápido crezcamos y más, pues pues mejor eh. ya veis que eso va totalmente en contra de de lo que hablábamos la otra semana de aquello del aquel concepto de del decrecimiento eh, esta sociedad en general la gente hoy va muy rápido y al ir tan rápido tiene un problema que ya es que y eso sabe lo cualquiera que eh, que tenga intentado aprender a hacer alguna cosa ¿eh? sea ya, bueno pues el que tiene estudiado ¿eh? un examen, el que tiene intentado aprender a hacer un, un trabajo manipulativo, que se y tal, sabe que va esto más tomarse las cosas con un poco de calma, ¿eh? porque si no, eh, aprendese mal. Eh, seguro que vos acordáis todos de ese refrán muy típico de, de vuelos y también de profesores, el de eh, va más poco y bien que mucho y mal, ¿eh? Val más hacer las cosas despacio y hacer poco. pero facelo bien, que el facer muchas cosas muy rápido, pero deixales malfeches. La sociedad actual é un poquinho así, porque como nos xenera tal ansiedad por consumo, como nos xenera tantes necesidades creais pa poder cubrirles, pa poder crear esos, fabricar esos bienes de consumo que que intentan hacernos creer que son absolutamente necesarios, pues bueno, tienen que hacerlo rápido. Claro, al hacerlo rápido, pues no necesariamente se fae con la con la con la calidad. Mira, yo tengo una anécdota que bueno, pues una una rapaza con la que tuve yo una relación de tipo sentimental, pues en una ocasión hice un viaje a a la Cabilla. ¿Eh? a la Cabilia, a la tierra de los bereberes. Y como sabía que yo ya era, bueno, pues tenía, son un polvo, porque yo tenía en ese momento ¿eh? cierta creencia. En ese momento digo, pues porque bueno, yo lo que, lo que digo muchas veces, yo soy aprendiz de mucho maestros maestro de nada, o sea que les, mis aficiones son muy bueno, profundas, son muy, ¿eh? muy variadas, pero son mi cortes en el tiempo. ¿eh? Eh, interésame por un tema, profundizo en él, aprendo cosas acerca de él y, y paso a otro. En fin, lo he dicho, aprendiendo mucho maestro de nada. ¿eh? No, Yo no sé mucho sobre sobre ninguna cosa, lo que pasa es que sé un poquillín sobre muchas cosas. Y bueno, en aquel momento pues estaba yo muy aficionado a lo que era la, la cultura de, de los bereberes. Entonces la rapaz esta, eh, tuvo en un supuesto pueblo bereber, porque bueno, aunque estaba en una región que era fundamentalmente bereber, históricamente bereber, pues bueno estaba ya muy, muy imbuida de, de lo árabe, supongo que la mayoría de gente que vivía allí eh, en árabes y falaban en árabe y bueno la historia de ella que eh, bueno pues en un en un típico puesto de los que ponían para pa que fueran los turistas porque esto ya era un viaje organizado, ¿eh? no me vayas a pensar que, eh, que fue la aventura a conocer a los bereberes o no. Era un viaje organizado que los llevaban a todos en un, en un rebaño, en ¿eh? una recilla de, de turistas, ¿eh? llevaba al guía por donde quería. Entonces, bueno, cuando fueron a ver el el pueblo, el pueblo bereber, más que recordar que ya era así, que incluso me lo enseñó en el programa de, del viaje, vamos a ver el pueblo bereber. Bueno, pues en el pueblo bereber, Eh, bueno pues veo que, que vendían unos teteres ¿eh? eh, que veo uno con un puesto de teteres, supuestamente teteres tradicionales de, ¿eh? de, de, de los bereberes y bueno pues decía ya, pues mira voy a voy a marcar un payo bailo de, de recuerdo de este sitio una una tetera de este de los bereberes Eh, por lo que me contó al puesto que él estaba lleno de, de teteres. ¿eh? Y bueno, trajeme la tetera, y bueno, yo, por supuesto, pues, pues, eh, agradezco mucho, y dije, ah, qué bien una tetera, ver y ver y Pero bueno, la verdad que <ríe> en cuanto la miré, vi los acabados, eh, vi que estaba fecha, en plan bastante vasto, y que posiblemente pues, fuera fecha, apriese corriendo, ¿eh? Eh, fuera fecha de una manera que seguramente no, y la vendería a un vecino. ¿Mm? Porque si un vecino bereber te iba al, al bereber que fácil es teteres y decía, oye, vengo a, a pillarte una tetera y se acaba aquello, pues el otro diría, pero bueno, vamos a ver, que, que esta, esta mierda que me das aquí, ¿eh? esta pucharrona, falle favor de una tetera como Dios manda, con unos acabados curiosos y joder, ¿eh? claro. ¿eh? Ya si vos fijáis, ¿eh? eh seguramente, bueno, pues no sé, cualquier, lo sé tú. o herramienta antigua que, que tengáis por caso que eh, tengáis de bueno pues de de huelos, de tal de lo que sea pues seguramente oye pues pues que está mejor fecha eh, con más cuidado eh, eh, como os procuro y seguramente con más tiempo seguramente más despacio eh. no no la producción esta industrial en serie rápida A poder cubrirles les nueces necesidades creáis sino despacín con tiempo con calma haciendo las cosas bien eh, acordáis vos bueno acordáis pues yo estoy siempre con la misma historia los que sean más mozos que yo pues igual no se acuerden porque no lo vieron nunca y los que sean mayores que yo pues pues seguramente lo tienen bastante presente yo tengo la inés burmes de la niñora de De ir con, con, con la abuela a, a la modista ¿eh? y de ir a casa de una señora que tomaba mis días y que agarraba una tela y que iba haciendo un, un traje, un vestido, un lo que fuera, ¿eh? y iba muy despacio. Eh, no era igual que ahora, llega no a ir al, al Primarco al, o al Zara o tal y dieron y, y, y un estante que tiene ¿eh? 20 trajes iguales. de ¿Eh? De, diferentes, de diferentes talles y, y a lo mejor incluso hay Cuatro o cinco módulos distintos Y escolles ¿eh? Y un momento ¿eh? ¿Qué tardes en, en ir a una tienda de ropa ¿eh? y, y, y entrar, coger un, Una ropa cualquiera y marchar con ella ¿eh? ¿Qué eches? Si es de mucho probar igual eches más Pero si es como ¿eh? como yo mismo Por ejemplo Que cuando tengo falta de, de, de algo De ropa ...pues simplemente voy, mira, a ver esto... ...valme, venga, esto... ¿eh? ...igual he hecho, wow, qué sé yo... ...igual entre salir de casa, ir a la tienda... ...comprarlo y volver... ...igual, igual le eché... ...si está si muy y de casa, igual le eché una hora... ¿eh? ...si está cerquina, ¿eh? igual le eché 20 minutos... ...qué sé yo... ¿eh? ...por embargo, en aquellos tiempos... ...en el que... ¿eh? ...los hombres viven al sastre... las mujeres ...viven a la modista... Eh, bueno, pues tardaba hace mucho tiempo. El mismo yo también tengo recuerdo del mío de ir a, a hacer los, los pantalones a, a una sastrería, ¿eh? Y era la cosa más normal del mundo. Eh, iba tomaba medidas y, y, y, y facían un pantalón a, a mi día, ¿eh? Y no llegué que, que fuera una cosa extraordinaria, que era lo normal, lo más lógico, ¿eh? Y era fazelosina. Y eh, claro, tomaba mucho tiempo, ¿eh? ...no me acuerdo ahora mismo lo que podía... ...llevar, hacer un... ...un vestígono modista, porque si ¿sí, yo... 15 días, tenía que ir varias veces... ...porque tenía que ir a... a probar y tal, sí, sí, sí... ¿Eh? ...pues era así, ¿no? Ya era así, ¿no? eh, ...el concepto y era... hacer las cosas más despacio... ...claro, ¿qué pasa? ...cuanto más despacio se hacen... ...más lentamente se... ...se crez, ¿eh? ...crez la economía más despacio... ¿Mm? y la economía en el sistema capitalista ya sabéis que hay un, un pozo sin fondo lle un, un un bucle infinito ¿eh? no que va a ser un, un bucle si fuera bucle se repetiría no hasta lo que quiere decir cada vez más y más y más y más allá eh, ¿Eh? y arremalar con lo que haga falta con tal de con tal de, de crecer ¿eh? con tal de medrar, con tal de que la economía se llegue cada vez más grande, con tal de que el PIB se llega cada vez mayor, el PIB o esas historias, esos conceptos de, de los economistas, que yo la verdad que no sé ni eh, ni lo que son. Eh, pero bueno, eh, la historia allí que también, eh, eh, bueno, que ya me referían antes a, a esto, lo que pasa es que bueno, ya sabéis cómo soy yo cuando me pongo a... a falar ¿qué? que que empieza a falar de una cosa y luego pongo más altar para otra y tal bueno lo que quería decir en antes, antes esto es historia de los modistes y los astres eh, y era que el el, el fecho ¿eh? de hacer una, una cosa despacio espacio ¿eh? de hacer las dulces eh, ayúdate a comprender lo que lleva es esa cosa a comprender cómo te fecha ¿eh? a comprender de qué te fecha a comprender el esfuerzo que supón facela, a comprender el trabajo, la pericia, ¿eh? que supone fabricar esa esa cosa, ¿eh? producir esa cosa. ¿eh? Seguramente el, el, el cocinar un, un pote, ¿eh? un esfaves, el, el caceplar allí despacio, pues te ayuda a ver, por ejemplo, que y eh, pues bueno que, que si eches la, la verdura pues pues va soltando el, la su esencia y, y va empregnando la patata y la patata va cociendo pero no un ye que cueza en el agua, yeque cueza en un agua que está manchada de la verdura y que ¿m? y que según vas echando la sal, pues la sal falla esta ración o falla aquella y tal y vas, vas entendiendo cosas. Vas entendiendo cosas que sencillamente botes tú para la pota, que tengo que reconocer lo que, que yo fago más de las veces. Cerras la, la olla express ¿eh? y, y la pones a andar, pues igual no te, ¿eh? te pescances de ¿eh? todas esas cosas. Igual si vas al, al, al Primark, al Zara, al Carrefour, a comprar un pantalón, ¿eh? ...pues sencillamente pones el pantalón... ...el tiempo que ella ...cuando rompe el utires... ...y, y ya está... ¿eh? ...pero si a lo mejor se si vas a un sastre... ¿eh? ...y tienes que comprar tú la tela... Que, ...o escoger la tela... ...que quieres para el pantalón... ...y el sastre te explica... ...mira pues esta tela allí es mejor... ...si, si vas a andar por zona húmeda... ...está allí es mejor si es para trabajar... esta allí es mejor si es para caminar mucho... ¿eh? Entonces te da por qué, igual te dice, mira, el algodón seca muy rápido y tal, pero si llega lana, pues lleva más caliente, si vas a pasar frío. ¿sí? ¿Mm? Y además tienes que ir a medir, entonces entiendes, oye, pues mido así, mido de la otra manera, porque allí para mirar, ¿eh? Mismamente una pregunta tan sencilla como eh, que ahora, bueno, pues, pues sonamos en plan de coña, pero ya era la cosa, más, ¿eh? la cosa más normal del mundo, en que te preguntaba el sastre, ¿eh? ¿Usted carga para la derecha o carga para la izquierda? ¿Eh? Esto para y tal Entonces tú puedes decir que yo es lo de cargar derecha o cargar para la izquierda Pues ya la parte para la que pones los, los huevos y la polla ¿eh? Yo por ejemplo cargo A ver, déjame ver Yo para la izquierda ¿Eh? yo cargo para la izquierda eh, me apoya coloco la siempre para para la izquierda si vos los que seáis paisanos que estéis sintiendo ahora mismo el programa eh, seguro que se lo pensáis y miráis coño pues sí es verdad yo pongo siempre la apoyo puesto este lado pues este otro y tal ¿eh? bueno pues eso a la hora de hacer un buen pantalón ¿eh? un pantalón a la, a la tomidía pues era una cosa importante que el, que el sastre eh, te preguntaba ¿eh? porque hacía las cosas despacio y ¿eh? y quería hacerles bien lo mejor posible ¿eh? Eh, lo mejor posible no como como ahora con estos con estés prises con este ¿eh? ¿Eh? Eh, la gente hay mucha gente que, que sigue bueno hay mucha gente ya la fuera mucha gente hay alguna gente ¿eh? que intenta vivir más despacio eh, vivir más despacio pues lo mejor te te lleva a plantearte muchas cosas y es un poco y nada me inadaptado a la sociedad si, si intentes hacerles las cosas de despacio, de pero bueno también ganarás en, en enriquecimiento personal, yo creo. Yo por ejemplo mira, eh, desde que, bueno esto ya lo debí contar cuarenta mil veces cuando hablé de eh, cuando falo del movimiento también es ¿eh? sí, y de la actitud de yourself, fue lo tu mismo ¿eh? Incluso no sé si el otro día, hablando del, del crecimiento, también hablé de shabón. Pero bueno, y que y para mí es un ejemplo muy guapo: el shabón. ¿eh? Para tener shabón, lo único lo que hacía la mayoría de gente, lo que hacía yo mismo, hasta hay cuatro días, ¿qué coño? Bajar a la calle, entrar por la tienda y comprar un shabón. Un, un bote de, de. Una garrafa de shabón para la llevadora. Eh, lo que sea. Shabón ¿eh? por las manos. Bueno, pues yo llevo un día. En el que aprendí, tenía interés Pero bueno, tenía interés, como os digo muchas veces eh, Saberlo hacer, pero luego a lo mejor no, no necesariamente hacerlo siempre Pero sí por lo menos saber que soy capaz de, de hacerlo Eso pasó con el jabón Lo que pasa con el jabón Pasó una cosa que llegué, no sé por qué, no sé el motivo eh, Volvíme incapaz, ¿eh? de de de comprar jabón el jabón no entiendo ya otra manera de tenerlo que hacerlo yo y lo peor lleguen también ahora mismo no no entiendo me entra en la cabeza la posibilidad de tener el jabón de la lavadora si no llevo jabón del otro del de pastilla que rayo y qué bato yo en fin, son cosas, ¿eh? Pero bueno, por lo menos sabes. Sabes muchas cosas, sabes que que puedes hacerlo tú mismo, ¿eh? Que no lle el jabón, que no lle un un elemento mágico que que que nada más pueden hacerlo los privilegiados y tal. No, no, jabón pues hacerlo tú tranquilamente, ¿eh? Con un poco de aceite, un poco de sosa y revolviendo agua revolviendo. Non ti más, non ti más. ¿Qué más cosas hay por ahí? El pan. El pan sí que lleva una de las cosas en las que yo soy todavía bastante coherente con el movimiento slow. Porque, bueno, aprendí a hacer pan. Lo que pasa que no fue pan más veces porque sí que lleva mucho tiempo. El pan sí que lleva una, una cosa... El pan debiera ser el, el, el, a lo mejor el, el emblema, el estandarte del movimiento este el, el, del slow, de los dulces. Porque lleva mucho tiempo hacer pan. Tienes que, primero, amasarlo bien. Estar ¿eh? ahí un pedazo amasando. Amasando con calma. Luego, dejarlo crecer. ¿eh? Ahí no tienes que hacer nada. Solamente esperar. ¿eh? Solamente esperar a que el chabón crezca. ¿eh? El chabón madre de Dios, ya me ha yo con las con cosas. El pan. El pan tiene que crecer y tal. Y después... ¿eh? A ver, también, bien, fago poco pan. Porque no tengo un horno a para hacer pan. Entonces, bueno, fago como... ...buenamente puedo y tal... Y ...bueno, en fin... Que, ...que debiera ser un... ...un estandarte del movimiento slow... ...porque llega una de las cosas que, eh, que... ...que necesites más tiempo... ...para pa hacerle ...y muchos a lo mejor diréis... Eh, ...y con razón... ¿eh? ...y cómo vas a hacer... Eh? ...cómo vamos a hacer... ...cómo da quién puede hacer todas esas cosas... Eh? ...si un... tercio por lo menos del día tienes que dedicarlo a trabajar... ¿eh? otro tercio y por lo menos a descansar que dicen los los expertos y quédate nada más un tercio y vas a eh, eh podrás permitirte un día hacer esas cosas en, en plan a dulces pero pero normalmente no vas a poder bueno pues yo creo que muy vinculado eh, eh muy vencellado esto del, del hacer las cosas despacio Hacerles las cosas a dulces, va a lo mayor una, una, no sé si llamado crítica ¿eh? al trabajo o al salariado, quiero decir, o al empleo. ¿eh? Eh, crítica o sencillamente el prescansarse de que igual no es tan necesario, que a lo mayor no es necesario trabajar todo ¿eh? el día, trabajar y tercio al menos. De día, hay los que trabajen más, todavía. ¿eh? a los que igual trabajen la mitad del día, o más. ¿eh? Hay los que incluso trabajen más. Eh, igual no es necesario. ¿eh? Hombre, habrá mucha gente que ahora mismo está diciendo: Dios, estoy miserable, ¿eh? que bien tiene puesto el apellido miserable en su nombre. ¿eh? Porque lleva matalo matarlo con estas cosas que está diciendo. Como se ve que no pasó necesidades. No, y es verdad, yo no pasé necesidades. Seguramente hay gente que, que la está pasando y que igual se ve obligada a estar 8, 10 horas, 12, trabajando ¿eh? para pa poder cubrir necesidades que no son creadas, que, que son básicas. Pero también es verdad, ¿eh? también es verdad que, que cuánta gente hay trabajando ¿eh? para. para poder gracias a su trabajo cubrir necesidades que que no son necesidades reales que son necesidades creadas ¿cuánta gente hay que ya sé que estoy en un tópico pero cuánta gente hay que trabaja para poder pagar el coche que compró para poder ir a trabajar esa esa paradoja tan terrible pues igual igual resulta que que bueno pues que hacerles las cosas despacio ¿eh? el por ejemplo ¿eh? Eh, llegar a la conclusión de que no tienes por qué comer piescos en en chinero ¿eh? porque el piesco es una fruta que que se da en verano y entonces bueno pues tú lo ves si tienes oportunidad de, de tener una piscal... ...tú lo ves ahí crecer... ...poco a poco... ...y, y llegar a un momento en el que... ¿eh? ...en el que tapa comer... ...y comerlo en ese momento... ...y cuando se acaben los piescos... ...pues comes otra cosa... ¿eh? ...de los que hay perellí... ¿eh? ...¿por qué comer uves en... ...cuando en, en, en, haces tiempo... ¿eh? ...¿por qué no comerles uves cuando salen... ...y en otro tiempo comes otra cosa... ¿eh? Eh, tomarlo con calma igual y eso y es mejor que que hablar de, de slow que hablar que de de a dulces, de despacio eh, igual el concepto guapo y el término guapo y el calma, toma las cosas con calma ¿Eh? esa cosa que ahora mismo no hacemos ¿Eh? el tomarles las cosas con calma ¿Mm? el sentarte delante de la, la comida y, y comela con, con calma, el sentate a a fabricar algo, a hacer lo, lo que sea y ir fabricándolo con, con calma, ¿Eh? el, el ir a echar un casquete con, con la to para o con quien te da la con la to para sexual de ese momento Y, y follar despacio, sin prises, ¿eh? sin, sin esa gana de, de, de, de, de correrse cuanto antes mayor. ¿eh? No, despacio, ¿eh? despacio también, sí, sí, sí, porque no? Incluso en eso, ¿eh? incluso en eso, que claro que, que dice, no, no, yo fu fuerte a tu hostia y no sé qué, y tal, los y ailes, y bueno, pues oye... ¿eh? personalmente soy de los de... También, con calma, ¿eh? No, aquí te pillo, aquí te mato, que soy... ¿Eh? No sé, pierdo toda la gracia. Mira, podemos relacionar eso de... El, el polvo rápido en el baño viene a ser como comer una hamburguesa de McDonald's. <risa> y mientras que... ¿eh? El, eh, el polvete despacio y elaborado y tal... Pues viene a ser como, como comer una... una fabada ¿eh? bueno pues puede ser también una ¿eh? un motivo más para para ir al para ir al slow, como os parece si sí, a mí paz me que sí ¿eh? a mí personalmente paz me que sí no sé Chale. Porque tanto yo también cuando lo que te hablé, un cabrón tan corazón está sufriendo, tan a mí, por favor, sufriendo, mal nutrición me está dando, mala vida, ya dice la trae mi corazón, porque tanto yo también. sintiendo anedonia en Radio Cuca, Radio Cucaracha en el 107.3 de la frecuencia modulada o a través de internet en www.radiocuca.radiocuca.org Y resulta que ahora mismo, ya veis, a estas horas que son las 23 y 13 minutos de, de la noche Pues resulta que me vino aquí un, un colega a compartir la, la noche conmigo A ver si, si tira para acá, para acá, Wow. Agarra usted un micrófono ¿eh? vamos, a, vamos a subir aquí el... El, el volumen del micro, a la Garre, Micro mismamente. Buenas noches. Buenas noches, Fugao. ¿Qué tal, hombre? Bien, venimos de aquí a hacer un estudio sociológico del su so programa. ¿Así? ¿Ah, no me digas. <risa> sí, eh, quiero ver exactamente a esta hora si está escuchándonos el, la gente que siempre siempre está pendiente de este... No, porque tenemos que hoy no está sintiendo esto nadie. O sea que este otro que se marchó para son. Ni siquiera el policía. Sí, es verdad. Y, y no, los fuegos, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo esa empresa llamada Alsa tenía tenía. Un número de gente espectacular allí, eh, Joder, que lo chaval. más lógico sería que la gente estuviese allí. Mira, ahí está el policía, cuando acabo de llegar Ah, a... bueno, bien. Lo bien. más lógico sería que toda esa gente hubiera estado eh, armando un buen revuelo, pero por eh, frente a esa empresa llamada Alsa, pero lo que están haciendo es utilizarla, una cosa muy extraña. <risa> Ay, una madre de Dios. De, de Betusta. Ay, madre de Dios. Mira, precisamente hoy, hoy en de casualidad que llenan los, los fogos de, de Begoña, de Xixón, Porque, bueno, pues cuadro que me lo comentó mi madre, tal. No sé por qué decía, ah, sí, porque vila. ¿Me vas a la radio? Digo, sí, claro, como todos los llaves, que yo me entero porque no me hago todos los llaves, no más de alguno. Pero bueno, el cuadro que tenía yo ganas de, ganas de subir. Y decía, va, ah, pues hoy, hoy son los fuegos. ¿Qué fuegos? Fuegos de Sison. De madre. Y entonces, pues eso me lleva a recordar, eh, a recordar fiestas en, en las que. en los que lo pasé mal y dice, mira, por los juegos de decisión yo uno de los eventos en los que peor lo tengo pasado yo uno de esos sitios a los que cuando yo era mozu Diva, pero que Diva yo creo que, que sencillamente llevaba por, por, por la masa ¿eh? porque yo realmente no, no disfrutaba en aquello, para mí aquello ya era sencillamente eh, un sitio donde había mucha gente un, una, una masa increíble yo allí apretado A veces yo creo que no llega ni a ver los fuegos porque solamente de llegar de Los Altas a la playa y volver... Pff, ya echabas ahí la de Dios. Pues vaya a la atención. Mira, otro policía se ha conectado de nuevo. Hostia, calla. Y se ha marchado. Joder, vaya. Pues eh, que llevo viviendo en Sison ya... Creo que son 10-11 años y aparte del tiempo que estuve aquí en Oviedo y nunca fui a los fuegos de Gigo. Hostia, pues un... Nunca. Viviendo allí 10-11 años. Nunca los vi. Mayor, mayor. Me conté lo yo. Es, bueno, pero... Sí, pero es que Gijón es una cosa muy muy extraña, eso hace poco lo comenté eh, hablándolo aquí con, con el trovador un día, que estuvimos uh -huh. hablando aquí fuera de Les Ondes, eh, fui un día también por hacer un estudio sociológico a uno de esos círculos de Podemos en eh, Avilés y fui a uno, Ay, no, a uno en Sison, y el de Avilés, por ejemplo, había gente bastante maja y de así que podías así tratar bastante con ellos… Y en, si yo me di cuenta que llevo ahí 11 años, no conozco a nadie de Gijón, más allá de saber quién son. Y, a, y en esa reunión que estuve yo allí, eh, esa asamblea, eh, vi a dos personas eh, que tenían ya no ya superaban el concepto de gafapasta, porque eran dos personas que iban con unas gafas que no tenían cristal. Ah, bueno, iba anda, con gafas eh. sin cristal y, y me llamó mucho la atención. Yo es algo tío. que solo, solamente he visto en esa ciudad. Interesante. Hombre, yo de Sichón siempre digo lo mismo, que a mí me encanta, es ¿eh? una ciudad que me encanta. Eh, pero a mí gusta para ir, cuando, o sea, para ir a, a relaxar, a, a pasear, a, a la playa incluso. Efectivamente. Sí, andar en bici, eh, llegar, a, a estar, pa, estar dando el paseo. ¿Eh? Pero, pues, pero para vivir no, yo siempre dije que nunca querría vivir en Sichón. También por el concepto. Estaría bien para vivir si eres un jubilado. ¿Eh? Nah, yo creo que incluso ni eso, bueno, igual sí, igual sí, vale. Por, porque pues eso todo el día, claro, eso sí, es verdad. Que claro, yo lo que siempre digo, oye, que no me gustaría vivir en Xixón, porque no me gustaría trabajar claro, en Xixón, Porque para mí, el que no va a claro, cara, turbia, eso sí no es sí, verdad. Eso sí es verdad. Sí, porque yo, mira, no Abilés, no me tocó nunca trabajar en Xixón, estaba pensando en Avilés, sí, no, en Avilés mismo no, en, en pueblos de alrededor sí, de Avilés, pero no, mira, Chisón no, Chisón sigue siendo por mí la. Para mí la ciudad de de ocio por antonomasia, pero de todas maneras las fiestas de Begoña para pa mí son un espanto. Las fiestas de Begoña para mí son como cualquier otro fin de semana. Lo que pasa es que con el triple el triple cuatro por el quinto pledeciente, siente para mí y él llena más la diferencia que que tiene. Sí, yo me sea claro que la La festividad de Ciudad de Asturias por excelencia y, la, y son San Mateo. Yo creo sea, que sí, tío. chiringuitos y le da un carácter que no tiene... No claro. Tiene, las de Gijón no tiene carácter ninguno. es eh, Ese se lo convierte en un hormiguero eh, mayor gente, del que es la semana antes, porque está todo más lleno de gente para ir a la playa y todo esto, pero esa semana, pues esos días, pues está hasta arriba. no tiene Pero no tiene... No, sé, es una cosa ah, que... no tiene ninguna gracia, no tiene ninguna gracia, la verdad. por cierto, qué estaba haciendo usted aquí este programa hoy? Eh, estaba haciendo sobre el movimiento slow, ah, hacer me... las cosas despacín, a ah, bueno, no dulces, sí, con sí. calma. Ah, pues, quiero verle un poco antes... No, desde eh... pues el programa ya había terminado, ah. <risa> ya estaba, estaba poniendo un cantar y ya casi de, decía yo, ya, bueno, llevo poco tiempo, pero ya total no tengo más que... Más que decir, tomar las cosas con calma. Claro, el ¿eh? movimiento slow, claro, sí, sí, uh -huh. hay que tomar las cosas con calma y si hace falta, además es que claro, tiene que usted que después marchar a casa con calma, con lo cual es mejor acabar antes. Efectivamente, si, si no efectivamente. Claro, llenate. <risa> no, pero bueno, eh, una de las cosas que te estaba diciendo es que eh, que implica el, el hacer las cosas con calma, el comprender, el interiorizar esto del, del slow, y que no puedes trabajar. no puedes trabajar tanto como trabaja la gente que trabaja mucho entonces bueno yo no sé, resulta que un no trabajo ya hasta el hasta el lunes pero tú chorrada tú dices mucha gente que no trabaja hasta el lunes que llegue, que llegue puente pero bueno yo tenía previsto trabajar el sábado y joder eso me venía yo de los sábados o sea ya que o sea que nada ¿eh? voy a voy a tomarlo con calma de aquí al de aquí lunes bueno con calma ...bueno, mañana voy a mover un montón de cucho... ...pero voy a moverlo con mucha calma... ...eso sí, eh... ...nada de moverlo rápido... ...voy, voy a coger una palada de cucho... ...voy a pensarlo bien, ¿eh? ...porque voy a, voy a decir, a ver... Eh, ...¿dónde voy a colocar... ...esta palada de cucho?... Pues voy a colocarla allí... voy a ir con toda la calma al mundo... ...porque no tengo prisa... ...me gusta mucho el trabajo de la huerta... ...porque no, tengo prisa, no implica apresurarse... ¿eh? rara vez hay que hacerles cosas porque sí porque más o menos oye sabes que hay que hacer una cosa y cuando llega el día en que lo ves claro para puedes hacer la fases la no hay que hacer una cosa hay que hacerlo hay que hacerlo ya no depende porque si ese día llueve monta la tierra para ello hay que desearlo para otro día otro día que viene pues venga con calma no conviene decir que no conviene hacer las cosas rápido porque si por ejemplo plantes mal por apurate ...después la planta crece mal... ...y teniendo en cuenta que desde que plantes... ...hasta que recoyes pasen muchos meses... ...pues es que plantalo bien... ...digo yo, desde que plantes la patata... ...por ejemplo... ...hasta que recoyes la patata... ...pues... ...cuatro o cinco meses tranquilamente... ...coño, pues tómalo con calma tío... ...que tampoco... ¿eh? Sí, ...es verdad, en la puerta hay un sitio... para pa hacer las cosas despacio... Pues sí, yo, para pa hacer los puestos de espacio, mejor sitio con mi trabajo es imposible. ¿De qué estás acordado? Sigo de, una arqueológica uh -huh. y ahí, pues claro, es quitando alguna vez, que sí que estás más, parece que estás eh, Paul Newman cavando una zanja en la heli <risa> esta de, de que se comen los, los dos docenas de huevos, quitando <risa> un <muerto> así... <risa> Eh, habitualmente es una lentitud a veces exasperante ¿eh? o sea a veces es más a mí me gusta pero a veces me cuesta adaptarme a esa lentitud ¿eh? Seguramente usted estaría mucho más cómodo en esa oh manera. sí sí sí a mí me encanta la, hacer las cosas despacio tío y es más eh, eh, este este verano por motivos también laborales conocí conocí Canaria eh y joder una cosa que lle talmente ...y que la gente de allí, tío, los canariones... hacen las cosas mucho más despacio que nosotros... ...y con mucha más calma... ...y en general a la gente, la gente de aquí eso... ...enervábala, ¿eh? poner los malos... ...y no creo que haya mucha gente en, Cana en Canarias... ...con problemas de infartos... No, por bueno, lo menos por este, derivados en relacionado con por, nervios, puede con ser por colesterol. colesterol, puede ser, ¿eh? sí, porque ahí estaba todo el mundo más bien gordito. Pero el tema de estrés y este, ese tipo no, no lo veo. Claro. Las cosas con una calma, tío. Y yo, además, recuerdo de eso, de que yo veía algo con una sonrisa en la cara. A lo mejor, a ver, de manos decía yo, joder, pero que ya esto espabila, chaval. Pero luego enseguida pensaba yo, digo, no, espabila, pavila gilipollas soy yo, por pensar que tiene que hacerlo más deprisa. Yo vine por contar una anécdota eh, en un sitio, eh, bueno, pues paré con, con una compañera a, a tomar a tomar un café. Y bueno, pues si paré a las 11 menos 10, a las 11 tenía que estar en otro punto del pueblo y tal. Entonces, bueno, cuando faltaban un par de minutos, no nada, voy a pagar y marcho para allá. Llego para la barra, oye, ¿me cobras? Sí, ¿qué tenías? Digo, nada, dos cafés y un pincho de de de de xamón. Quedó el rapaz pensando así, poniendo cara rara. "De chamón. Y "Bueno, no sé, igual era de chorizo." Uf. "Pero, pero a ver. Papá, ¿un pincho que pusiste ahí era de de chorizo de chamón, de qué era?" "No sé, lo puso tu madre." "¿Y dónde está, dónde está mi madre?" ...fue peluquería... ...oh... ...espera que la voy a llamar... ...y el hombre... ...el, el rapaz en cuestión... ...llamó a la madre... ...y yo, yo allí flipando mientras tanto... ...esperando... yo alucinado y tal... ...y llámale... ...mamá... ¿un, ...un pincho que pusiste ahí... ...una mesa... ...ah... ...vale... De, de, ...de no sé qué... ...no sé, qué, no sé de, de qué era... Dice, ...ah mira sí... ...son... ...tanto... ...dos euros... ...tal... Bueno, yo flipé, y tal, y bueno, flipé, pero, no sé, al tiempo decía yo, joder, qué bien, yo tomase la vida así. Y entonces luego comentélo a, a otra compañera, una que, bueno, que vivía allí, en Gran Canaria, pero que ya era, ya era más delán ella. Y comenté y tal, le siente risa, digo, ¿no? casi un noñego, porque resulta que, que para cobrar me echaron ahí. Y ya estaba a punto de decir, soy yo, oh, que, que tengo prisa, que tengo y tal. Y decíame ella, uy. si les dices que tienes prisa pues realmente te dijeran marcha tranquilamente ya vendrás otro día a pagar porque desde aquí las cosas son así aquí se va despacio ¿sí? y sí que, sí que me llamaba la atención que, que en a mayor no en Shenara pero sí que en mucha mayor proporción que aquí eh, la gente allí estaba rellenina ¿sí? y yo creo que oye pues normal tomas la, la vida con con esa calma ¿sí? No, yo no tengo, nada, no tengo nada contra la gente que toma las cosas despacio ¿eh? Eh, yo de hecho tengo muy buena impresión de, de, lo que, de lo que vi allí de la actitud de la, de la gente porque vi que, que lo tomaban con calma ¿eh? claro que implica eso de tomarlo con, con calma eh, comentélo con, con otra amiga de aquí que, que tuvo un tiempo trabajando en en Canarias ella bueno de ...de con o de, bueno, o de mando de algún tipo... ...en establecimientos hosteleros... ¿eh? ...en Cantabredici, no, en Canarias... <risa> tuvo en Canarias eso, tal... ...y decía ella, decía, sí, sí, sí, allí... ...de fecho no queríamos contratar a, a gente canario ...intentábamos contratar a gente de la península y tal... ...porque si eran los que sacaban las cosas adelante y, ...y entonces claro, yo pensaba, digo... ...no, pero es que lo mejor precisamente... Eh, la gracia que tiene el hacer las cosas despacio ya que no hay esa necesidad de ¿eh? de sacar las cosas adelante tan deprisa y precisamente eso lo que lo que yo, el lo que y el movimiento el movimiento lobo, el movimiento de hacer las cosas dulces se diría que el canario es un freno al capitalismo eh. al capitalismo eh, peninsular en las islas o sea sí. quieren empleados de fuera porque ven que el canario es un es un frente sí, claro, sí. claro ahí está. es una resistencia e inconsciente ¿Eh? yo creo que incluso podías sacar hay partido turístico eso decir joder vamos a ir igual decía los turistas de aquí vamos a ir a un sitio donde las cosas se fallen despacio vamos a tomar las cosas con calma en plan en turismo de relaxación eso sí, eso, de esa manera podían, podían eh e incluso con algunos movimientos así un poco eh, pacifistas podrían hasta vender una imagen de que, de que es un modo de lucha contra el capitalismo muy eficaz y hacer esa especie de tours como los que hacían por Chiapas, ah, eh, pues sí. tours por Canarias, de pues realidad, sí, pues vamos sí. a haber empleados que sabotean la producción trabajando un ritmo más lento, o sea uh -huh. eso podría ser Una manera de. Una fuente también, de turismo Se, se, se podría haber una oferta de turismo un poco. Bueno, eh, eh, hay fuentes de turismo que, que cuando salen nos parecen, o, o parecían a mí, la cosa más, más rara y más imposible del mundo. De imposible que alguien pague perres por hacer esto. Por ejemplo, hubo un tipo de turismo eh, que empezó a llevarse mucho aquí en Asturias, hay unos unos años, que era el, el pagar por trabajar. Pagabas un plus. para que te deshieran cantar las vaques. Y yo, claro, <risa> para que te deshieran tirar la hierba. Y yo que a la hierba gratis, decía yo, pero bueno, esto que llegue, ¿cómo que, que pagues perras por ir a la hierba? <risa> y no, no, sí, y, y funcionaba, funcionaba, la gente encantada de, de hacer pan, de, de ir a la hierba, de, de, de cantar la vaca. En mi profesión, en tema de arqueología, uh -huh. ¿no? que normalmente, pues, sí que en casi todas las excavaciones suele haber estudiantes voluntarios, uh -huh. eh... En muchas excavaciones, no en la que estoy yo, pero en muchas excavaciones los estudiantes pagan por ir. Joder, O sea, pagan por trabajar. Pero eso llega. Eh, eh, de todos modos, según eh, un marxista, eh, por ejemplo, el estilo del, del PC, uh -huh. no, eh, seguramente diría que eso era una manera de combatir al capitalismo, pagar por trabajar, porque como estás pagando por trabajar, <risa> ese, ese, eso, el, eso que te ofrecen... Eh, a cambio el trabajo eh, y toda esa historia de la plusvalía no se produciría porque no, no, no, no, eh, a... desaparece ese concepto, por, sobre todo porque la plusvalía no está pensada eh, con un term, con un, desde un punto de vista negativo, o sea no puedes decir eh, más para producir eh, o sea, más eh, un más que un excedente que se produce y ese excedente va aparte para otro pues entonces claro, esa, eh, por medio sí que es la plusvalía, pero es que Pero sí que si que una plusvalía porque tú sacas esto, pero el otro pierde el otro, pero pero esa pérdida no, porque según según a un marxista eso nunca le podría encajar, o sea, Madre de Dios, chaval. Yo tengo yo estuve pensando bastante en esa teoría y digo, por ejemplo, un alguien que pague por trabajar uh -huh. eh, supuestamente reventaría eh, ese concepto de De cosa eh analiza el marxismo, nunca, no sé si alguna vez lo pensaste No, la verdad que nunca me puse en ello, pero pero bueno, no me extrañaría Porque los marxistas en general idolatran el trabajo O sea, que me imagino que cualquier cosa que vaya así un poco rara contra el trabajo Los tiene que joder vivos Sí, si no, bueno, siempre puede venir algún pope, pope de Asís, por ejemplo a, <risa> a hacer una doctrina que incluya esto en el capital, o sea, Madre un anexo Dios. El esclavismo. Estoy pensando. Yo ahora ya por pensar ella ¿eh? que sacaste el tema. Un modo de producción esclavista. ¿no? Eh, sí, eso no? generaría plusvalía. Eh, es que para ellos eso no es un capitalismo genera plusvalía, mm -hmm. pero claro es que el que esclavo no paga por trabajar. No, pero bueno. Es obligado. Sí, pero cuidado que tienen casa y. Y comida paga Sí, eso sí, pero es que este estudiante paga su transporte y paga su comida O sea, no comen, nadie les paga la comida Y nadie les paga el transporte ni... Joder, o sea, chaval, increíble Eh, es ah, bueno, que realmente está pagando, Considerarán ese pagados pagado. en, en experiencia o algo así, no, porque sí, es, algo, no es algo intangible, sería mezcla de materialismo con, con idealismo, porque eso es algo ya, ya, ya. que proporciona satisfacción, pero la satisfacción no cabe en el modo de los productos de producción. Bueno, pues mira, eso puede ser perfectamente una idea de, de una iniciativa turística, claro. Ya no lle a pagar por Catalabaca o pagar por hacer pan, que y ye, directamente a pagar por trabajar. ...bueno tuve... ...el, el otro día plantearonme un par de... ...un par de amigos nuestros de aquí de la emisora el, ...el Trovador y, y... el Tirolincio... ...que ya como veo ahora... ...y eh, eh, el nombre que se ganó... El, ...el compañero Incio... ...porque sintióme la semana pasada... Había dos en ...el Tirol... ...entonces bueno, lo de Tirolincio ya quedó para toda la vida... ...y tuvieron falándome de, un, de una iniciativa turística... ...que era el, el turismo de sufrimiento... ...que consistía en, en encerrar a gente... ...en una cabaña en el monte... Y di cada X días A llevar ellos pan y agua y, y estaban perfectamente convencidos De que habría gente que seguramente Pagaría por, por un, Pagaría bien además por unas vacaciones de, de ese tipo Sí, yo estoy convencido de que sí De que puede perfectamente funcionar mm. Eh... Hay gente que, que hay gente que está yendo a voluntaria a luchar a los ucranianos. ¿Por qué no van a ir a también no los internacionales ¿verdad? para allá? O sea, por ejemplo, pues alguien, claro, alguien que sí quiere que sea tenga, por ejemplo, algo de agorafobia, uh -huh. pues sí que a lo mejor aceptaría esa iniciativa porque él realmente está encerrado en su, en su refugio, está sufriendo, o sea, pero para él No o sé, sea, a lo mejor ni siquiera sufriendo, él lo disfruta. Ah, pero, bueno, claro, que lo disfruta, si no no pagarían por ello. viene a ser como el, el, el masoquista ¿no? que al fin y al cabo pues disfruta del, de lo que para otras personas puede ser sufrimiento pues pues no me extrañaré que hubiera unos determinados grupos de personas que, que fartucos ya de a lo mejor refalfiados ¿eh? de, de, de, de tantos luchos y, y de tener tantas cosas porque quisieran vivir en, con, pues probes ¿eh? Que quisieran pasar 15 días de probes, de Absolutamente probes. Pues guapamente podría pasar eso. Oye, pues hay una iniciativa... ¿eh? Mira, a lo mejor ya es precisamente eso, eh, a, lo, a lo el, el precisamente eso... A lo que llevaría el slow este en cuestión. Madre. Eh, que susto. Que a lo mejor ya es precisamente eso lo que llevaría al slow este en cuestión. O lo que llevaría a... los que no practiquen el slow, a lo mejor a caer en el slow eh, el que lo tiene absolutamente todo pues a lo mejor se refalce tanto que, que precisamente soy yo lo que falla entender el valor de hacer las cosas despacio y de no tener tantas cosas ¿Eh? no sé, igual sí ¿eh? igual, pudiera, igual pudiera ser una, una cosa casina pero bueno ya Y también estos días aprendí bastante porque tengo ahí un compañero que lleva un mes y pico trabajando conmigo uh -huh. Que el tío es, hace cosas interesantes porque dirige un proyecto arqueológico en el Próximo Oriente bueno. eh, Y resulta que está concretamente en Jordania y me contó que allí está últimamente de moda Igual que, por ejemplo, es el turismo sexual De la gente que va a Cuba y todo esto sí. Pues allí hay un turismo sexual muy peculiar Porque claro, es muy difícil hacer turismo sexual Para un hombre en un país islámico sabes sí. o sea, es un, un marina americano en Irak Que es un turismo sexual eh, Forzoso, pues, pues, ¿no? De violación, Efectivamente, sí Efectivamente, ¿no? ¿no? Eh, pero... Eh, resulta que hay un turismo sexual que son eh, mujeres sobre todo centroeuropeas alemanas eh, del Tirol probablemente uh -huh. también eh, que van allá no eh, y que a mí me contaba este pues que aparece a lo mejor un día que tenía libre pues iban a estas ruinas de Petra o lo que fuera y que veían allí pues a, a lo mejor a una mujer de estas acompañada de cinco beduinos ¿Qué cosa? cada mujer a lo mejor de cuatro o cinco Y que hacía en plan, pero para orgías comunales Orgías brutales en tiendas Ahí en el desierto, y o sea, es yeah, un yeah. sexual eh, De mujeres que se estaba Extendiendo muchísimo, que se lo había comentado allí Personal de tema de embajada y tal ah, Y okay. que estaba, era, estaba Pero creciendo muchísimo Joder, chaval Sí. Yo ignoraba que pudiera existir ese tipo. Dame, la verdad que no se me ocurriera. Eh, o bueno, lo pensaba pero... como una cosa, podía ser una cosa aislada, pero por lo que me dijo es una cosa. Que se sí, habitual. Sí. Madre de Dios, chavales, <risa> increíble. tanto <risa> nah, o lo del turismo de sufrimiento que de decían estos, no sé si lo decían en medio de coña, en medio en serio. Joder, yo, una opción muy seria, tío Sí, por pero veo hay, hay opciones de turismo más estúpidas que esa, O sea, ese turismo, hoy es un turismo A ver, hay gente que le gusta sufrir, yo lo entiendo O sea, hay, hay gente, por ejemplo, que, que siga al Real Oviedo o sea, no, también. no, eso quiere decir que hay gente que le gusta sufrir y lo disfruta bueno, pero, Y, pero, y hasta, eso... hasta incluso difunde el orgullo de sufrir en el redes Pero supongo que esa gente le gustaría que lo vio ganase Sí, pero no pero yo le gusta, yo que en verdad no les gusta que gane Yo quiero mostrar su orgullo Yo quiero el día que estén que empiezan a ir para arriba son, ya, ya Es una no, cosa que... No, para, no, efectivamente Yo creo que en el fondo van a disfrutar mucho menos Madre de Dios Oye, una cosa, Fogao eh, ¿Qué vas a hacer programa sí, no hoy? Sí, voy a hacer programa Así que voy casi Si después sí, enseguida de voy a ir preparando y tal Sí, ome sí, entonces vamos a ir acabando posibles, ya Podemos ir fi finando, ¿no? Sí, ome sí, tranquilamente Tranquilamente, porque... Sí. con un montón de cosas. Yo estoy cansado de hablar. ¿eh? Otro día ah. vengo a aviso, otro día aviso y llego con, con más anticipado. Con tiempo, con ¿no? tiempo. Sí, tiempo. ¿eh? Hay que hacer las cosas con tiempo, es. con calma. Con calma. Es. Slow, a dulces. Es, ¿eh? Venga, pues nada. Eh, Diva quería únicamente quería poner una canción. Eh, bueno, luego la de la de final, pero una parte porque va. No tengo ni idea de lo que dice que yo de, de inglés. eh mal ando, ¿eh? Pero bueno, titulas slow, y aunque solo sea por eso, <risa> igual valía la, la pena ponerla y es la abierta en otra ventanina eh, Sí, pero esa pero ah. ahí no me lo encuentro en ah, ese vale, sitio. ya ya lo entiendo. Eh, entonces voy a, a mirar, a ver, ya que tengo abierto el slow, sí, el el Grubesar. Y esta aquí está. Vamos a ver llegué, ¿Sabes lo que pasa? que eh, Vale, sí Aquí ya Vale ver el Groove Shark me, eh, su, me, me acaba de ver la cabeza Groovy Times Creo que hoy, ¿Eh? cuando acabe el programa Tengo que cerrar con Groove ah, Bueno, anda Bueno, lo que pasa es Que esto que y en 10 no, Tú Pero igual y en directo No, 354 No, yo, yo que tampoco No, sí. el Vale, no bueno Da igual el, Si el, y en directo Suena en directo Es indiferente tío. No, ponle vídeo musical Y el vídeo Creo que ¿pona? el vídeo sí ves, ah, y el vídeo. Ah, ah, mira, advertáis, mantiene publicidad la de mi madre. Ah, y dais el play, que ahora que está sin sonidín. Ahora está sin sonido y tengo hay que. ¡Ay, qué dais el play para que ande para la que publicidad! Ande sonido, claro! Ahí al menos. La señora por exportes que parece un sueño Twin Peaks. sale, sale una rapacina sí. aquí pegando tiros, que chaval. Un toque Kill Bill y un toque Twin Peaks. Es una sí. mezcla y ahora le puedes saltar y poner. El, Incluso, ah, es verdad, es verdad. Ya el, bueno, el pues video. nada, vais a sentir este cantar que se llama. Que no tengo ni idea lo que dices porque joder. Se llama Slow pero por lo que veo sale un coche a gran velocidad, o sea que, se <ríe> que, <la> dice, <ríe> o sea que el que Slow igual no tal, pero, pero bueno, vale. reverendo vale. Nosotros ponemos la que seguro que mola. Venga, sentíla. déjame bajar esto aquí que acopla si no acopla y pondría que el programa salió prácticamente en sin pifies ¿eh? pues hay que, hay que aprovecharlo y hay que ¿eh? que dejar que termine de la misma manera bueno eh, pues nada chavalinos vamos a, a ir acabando ¿eh? si soy quien a, al contrario si sí, ya lo entré ¿eh? eh, nada que bueno pues vamos terminando eh, al final el programa quedó Un poquín más largo, gracias al, al Fogao, que vino por aquí y me dio un poquín de conversación. Ahora, Fogao, despídete, que vamos a... Hasta, vamos a, otra, a hasta otra ocasión, que va a ser a pronto seguro. Bueno, pues mira, eh, otra cosa será que, que te hallo aquí, Fogao, porque yo, yo soy como los güeyes lo rodean. Un día vengo, otro día no vengo... No, pero no la próxima vez avisaré antes. Bueno, pues entonces, entonces sí que vendré. Y bueno, nada, pues para pa terminar con con este programa, pues lo que os digo siempre, ya sabéis Un saludo muy grande a, a toda la gente que estuvo sintiendo en Edonia hoy sea, una fatal, eh, la música por el USB, o sea que siento lo mucho, pero bueno, no lo mismo Porque este que, que no te cojan, eh, con los receto Ah, ya sé, porque ahora suena mucho mejor Ya sé, ya sé, por qué era, cualquier era el problema Bueno, no pasa nada que Un saludo muy grande a toda la gente que tuvo sintiendo esto A través del 107.3 de la FM Y un saludo muy grande a toda la gente que tuvo sintiendo esto A través de la www.radioycuka.org Otro jueves seguramente nos veremos Ya, santos, ya sabéis Que no nos juegan. ¿Vale? Venga